Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es a la carta.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 Hola, ah, buenas madrugadas. Llegó nuestro tiempo. El espacio en blanco se abre hacia esos mundos de los misterios que aquí nos gustan. Y como siempre, eres bienvenido. Algo que ya hacemos en directo es el Estudio 101 de la Casa de la Radio con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, Y a propósito, ¿habéis visto la luna tan increíble y misteriosa que hay con Venus al, al lado? Si no lo habéis visto, echar un vistazo al cielo. Y el equipo de esta noche formado por Paco Bermúdez y Mar Gasca en la parte técnica, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y David Cuevas e Iván Castro esta noche en la radiación, y también mis saludos, Miguel Blanco, que os habla para todos nosotros, es un placer estar compartir y llenar este espacio en blanco que ahora comienza a las 4 o las 3 en las Islas Canarias y abrimos canales de comunicación con un premio especial esta noche, tenemos 3 entradas dobles para asistir a ese congreso en el que vamos a estar la semana que viene, el congreso Dizan de Ufología ...aunque bueno, y otras cosas también en Barcelona... ...nuestro teléfono de llamada gratuita... ...900-137-137... ...el email... ...espacioenblanco-arroba-rtv.es... ...las redes sociales, queremos que os apuntéis... ...y que participéis más con nosotros... ...en Facebook, en Twitter... ...es Blanco Radio, es la forma de entrar... ...y tenemos también un WhatsApp. El número de teléfono que controla nuestro compañero... ...Ramón Álvarez de Barcelona... Y es el 633 44 88 16. Ya sabéis, tenemos tres entradas dobles para asistir a ese congreso y además, para que podéis ver el programa espacio en blanco, que será un placer encontraros. Y hoy el programa llega con temas especiales y con muchos invitados aquí en el estudio. Hay un avance de lo que os hemos preparado. Esta semana os invitamos junto a un nuevo invitado de lujo a descubrir secretos oscuros que llevaron al mundo a una guerra mundial devastadora. Eran tiempos de nazis y secretos oscuros y muchas las preguntas que suscitaron. ¿Hizo un pacto Hitler con fuerzas espirituales ocultas? ¿Es cierto que los mítines de Hitler eran auténticos rituales, ya no sólo de su gestión hipnótica, sino también de invocación de entes oscuros? ¿Qué fue el ejército de los muertos? A esas y otras muchas preguntas intentaremos responder en nuestro primer tiempo para comprender un periodo de nuestra historia. Habrá más misterios. Testimonios en primera persona de vigilantes de seguridad que se enfrentaron al misterio. El espacio en blanco se abre ante ti Y como siempre Eres nuestro especial invitado Disponte El viaje comienza Te esperamos el próximo sábado Día 23 de junio En el Hotel Alimara de Barcelona De 8 a 10 de la noche El misterio te espera No faltes En cuando La semana que viene el Espacio en Blanco está en Barcelona, el Hotel Alimara, a partir de las 8, entrada gratuita para todos los que queráis venir a vernos. Y saludar a nuestro primer invitado, otra vez por culpa vuestra, José Luis Cardero. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo muy cordial. ¿Eres consciente de que eres uno de los invitados eh, favoritos de muchos de los siguientes del Espacio en Blanco? Por eso repites, has estado hace un mes más o menos... Eh, sí, bueno, y yo no tengo otra cosa más que agradecerles, ¿no? Esta, esta dedicación, a mí me gusta mucho lo que hago y entonces es una, una gran satisfacción que haya mucha gente también a la que le guste. Claro, pues se nota que te gusta lo que haces, por, sí. lo, lo explicas con pasión y sí. además muy claramente. Déjame, eres eh, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y sociología por la Universidad Complutense, especialista en Antropología Social y Cultural, escritor. Eh, tu última obra se llama «Los dioses oscuros del nazismo», que hablamos un poco, y has escrito en algunas revistas, algunos reportajes sobre el tiempo de los nazis. Lo hemos tratado montones de veces, pero sí. ¿por qué te gusta a ti ese tema? ¿Por qué te atrae? Bueno, es un tema es un tema que empezó hace muchos años, cuando yo visité en la, República, en la antigua República Democrática Alemana, visité, eh, por una de estas casualidades que se dan en la vida, estos azares que se dan en la vida, visité las ruinas del búnker de de Hitler, Hitler, que estaban enterrados en el, la, la, lo que se llamaba la nueva cancillería, había sido destruida en los años 50 por los, por los rusos que utilizaron los mármoles para eh, construir un gran memorial entre Toff, en el, su, el sudo, sud, sud, sud, sudoeste de Berlín, donde enterraron a todos los muertos de, de sus combates y tal, pero debajo de la, de la antigua cancillería existía, todavía existía el, el búnker donde presuntamente Hitler y su mujer eh, Eva Braun se suicidaron. ¿no? Mm. Entonces tuve la oportunidad de visitarlo. Yo era relativamente joven en aquella época, tenía unos 20, 20 años escasos y me impresionó de tal manera que yo creo que desde de ese momento eh, nació en mí ese gran, esa gran curiosidad por esa época histórica. no Hablas alemán, claro. Eh, sí, sí, lo hablo. Bueno, es la, el, el alemán es una lucha en la que no siempre yo gano, ¿no? Pero, pero de todas formas, eh, sí, y sobre todo eh, trato de leerlo, ¿no? yeah. trato de leerlo. Y de una cosa, adelantando quizá el tema, como dices tú, Hitler? Sí, ¿Hitler yo... murió o, o, o se escapó del búnker y <coughs> apareció en Argentina o en algunos otros lugares? Bueno, yo tengo el convencimiento personal de que eh, Hitler, eh, yo, le, yo le digo Hitler, eh, no murió en el búnker. No es un convencimiento personal eh, que está por supuesto basado en ciertos eh, en ciertos conocimientos, en ciertas lecturas en ciertos en ciertas investigaciones pero que como todas esta, estas cosas eh, no tienen una demostración palpable vale. quizá luego algo para manos sí. este es nuestro invitado esta noche nos vamos a ese tiempo de la guerra con los nazis con Hitler y ya veréis qué cantidad de cosas vamos a descubrir tras esa introducción Volvemos a un tiempo oscuro para tratar de desentrañar misterios de algunos de sus protagonistas. Esta noche, concretamente, de Hitler. ¿A qué se debió su espectacular ascensión al poder? La incomprensible atracción que ejercía sobre su pueblo. ¿Qué extraña fuerza animaba a aquel hombrecillo que estuvo a punto de cambiar el destino del mundo hace 75 años? ¿Estuvo poseído por un demonio, como creyó Pío XII al exorcizarle? ¿O era un médium, capaz de incorporar al dios germano de la guerra y la posesión? ¿Utilizó artes mágicas para embelesar al pueblo alemán? ¿Cómo se transformó en el Mesías que éste esperaba? ¿Hubo poderes ocultos que guiaron su trayectoria? Son muchas las preguntas sobre este personaje luminoso. Nuestro invitado nos ayuda con las respuestas. Ciento, ciento treinta en nuestro teléfono, por pues si queréis intervenir esta noche en ese concurso que tenemos. Vamos al principio. ¿Cómo era? Porque hemos estado hablando a micrófono cerrado y la idea que tú tienes de Hitler es muy diferente a la que nos han dado. A mí me contaban, personaje inculto, bastante tosco, bastante brutote, eh, no destacaba por, por muchas cosas, pero parece ser que no era así. ¿Dónde vivió? ¿Qué infancia tuvo? ¿Cómo eran sus padres? Cuéntame un poco. Bueno, él nació en una, en una población que se llamaba... Eh, ah, en, ¿En Austria? En Austria, uh -huh. sí. Estaba justo en la frontera, en Braunau. Braunau am, am Inn. Era una población que estaba justo en la antigua frontera entre Austria y Alemania. ¿no? El padre era funcionario de aduanas. por eso Quizás por eso estaba estaba en ese lugar. Él estudió después, más tarde, una vez que ya se hizo mayor, estudió en Linz que es una población ya más importante, que está un poquito más eh, separada dentro de Austria. Pero, eh, efectivamente, lo que tú comentabas antes es una cosa que a mí me interesa mucho destacar, mmm, no porque la destaque yo o porque la, o porque a mí se me ocurra, sino porque hay algunos historiadores importantes como Ayan eh, Kersa, por ejemplo, que tiene una gran eh, obra eh, sobre Hitler en dos tomos, que yo siempre recomiendo, eh, aunque es una lectura muy voluminosa, pero siempre la recomiendo porque ahí se ve claramente que Hitler, lejos de ser un personaje eh, inculto, eh, alborotador, borracho, eh, un poco vagabundo, aparte de, de que alguna de estas cosas sí la pudiera tener en algún momento dado, era, por lo menos, eh, una vez que pasó su juventud, Eh, y él tenía una cierta, una cierta tranquilidad económica porque su madre le había dejado una, una herencia que venía de la familia, no demasiado eh, demasiado grande, pero suficiente como para poder vivir. ¿no? Entonces, él intentó entrar en la, en la Escuela de, de, de Arte de, de Viena, no lo consiguió, intentó dos veces eh, ingresar. Eh, él quería ser artista, arquitecto, pero tra trabajando en una escuela eh, oficial. No pudo conseguirlo pero eso no, no quita que él eh, tuviese desde siempre desde muy desde, eh, la edad muy temprana desde que sus primeros años en viena eh, una manía por decirlo de alguna manera de la lectura de tal manera que él se leía un montón no solamente revistas como por ejemplo la famosa revista ostara uh -huh. que era una revista de la de, de, en fin de, de las sociedades eh, un poco Eh, eh, misteriosas o paranormales de la época, sino eh, libros de historia. Eh, él, a él le gustaba mucho la, la historia, le gustaba mucho la arquitectura, pero la historia, desde el punto de vista de, de, de la propia historia en sí, que es una asignatura o una ciencia no fácil de adquirir. Es decir, hay que leer muchos libros de historia para conocer la historia. Él eh, leyó libros sobre la antigua civilización griega, leyó libros eh, de filosofía, Eh, concretamente, no solamente de Nietzsche, como se dice muchas veces, sino de filósofos alemanes importantes, como el propio Hegel. Es decir, era un hombre de lectura, y siempre ya. lo fue, toda su vida lo fue. ¿En qué momento empieza a ir hacia ese lado luminoso, extraño...? <coughs> Perdón. Estuvo en una abadía, creo, y alguien le sí. empezó a influir en la abadía esa. ¿no? Él estudió, estudió en la abadía de Lambak, eh, que estaba cerca de su ciudad natal. en eh, el, el abad de, de, este, de este centro había estado en, en Tíbet, había estado en, en la India, había estado en China, y se había traído pues la, la esvástica, que como sabéis es un signo que en la India y en China no solamente es de mal agüero, sino al contrario de buen agüero, uh -huh. es decir, es, eh, la, la propia palabra esvástica, es una palabra, me parece que de origen sánscrito, que eh, eh, quiere decir buena suerte, ¿no? uh -huh. quiere decir buena fortuna. Entonces, se la ponen a los niños eh, recién nacidos en la frente, se la ponen con, con una pequeña masilla para que le quede grabada, eh, para que los niños tengan felicidad y tengan una vida feliz. Eh, es decir, que no es un signo en principio de mal agüero. Bueno, pues ese signo eh, él lo vio cuando eh, formaba parte del coro de la abadía, el estudio en la abadía de Lamba durante su infancia, y, lógicamente, yo no digo que se influyera de una manera particular o especial por eso, porque la esvástica era un signo, un, signo, un símbolo, que tenía todo el movimiento, eh, todo el movimiento eh, an anterior a los nazis, todo el movimiento esotérico, todo el movimiento que se basaba en el espiritismo o, o en las doctrinas de madame blavatsky que tuvieron mucha importancia en la alemania de los años eh, los primeros años del siglo 20 no entonces eh, muchas de estas sociedades o grupos como por ejemplo la thule la sociedad tule o la germana la orden germánica tenían la esvástica como signo ¿no? entonces uh -huh. Yo pienso que la esvástica es un signo muy antiguo que no, no influyó especialmente en hitler por el hecho de ser esvástica sino que él la escogió para su movimiento precisamente por la tradición que efectivamente tenía como eh, que había sido escogido ya por, eh, escogido ya por sociedades ya, eh, de, de este ver. tipo no al final, al final del programa hablarremos seguir sí. hablando de la esvástica. Era un tipo con suerte no porque en la primera guerra mundial era cabo creo recordar sí. y unas extrañas voces le avisaron de que se cambiara de lugar y se salvó varias veces de morir sí efectivamente él estuvo en el frente en el frente de la frente belga creo de la primera guerra mundial él era motorista era un, un correo que llevaba las órdenes entre los distintos eh, grupos de ejército del, del ejército de aquella época del ejército alemán ¿eh? Entonces, efectivamente, se salvó de morir, eh, por, eh, por, según, según algunos, algunos cuentan, porque efectivamente eh, cambió de lugar en el momento oportuno. ¿no? En aquellos momentos, ya sabéis cómo era la Primera Guerra Mundial, era una guerra fundamentalmente de trincheras en donde se producían bombardeos de un ejército a otro, y entonces las bombas caían, podían caer en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces él parece que se libró. Pero lo cierto es que hay una cosa que está clara. Eh, la, él, él fue condecorado dos veces con la cruz de, de hierro, eh, que es la máxima condecoración del ejército alemán, y que solamente se concede por actos de valor eh, auténticamente demostrados. Eh, fue eh, condecorado con la cruz de hierro de segunda clase, la primera vez, Por, por, por, por algo que hizo y que uh -huh. le premiaron y eh, al final por la, con la cruz de hierro de primera clase que él como sabéis eh, cuando se ven ve los en las fotografías llevaba siempre en su uniforme ¿no? como como un signo de que efectivamente pues eh, no había sido un cobarde en la guerra ¿no? o sea que era un tipo encima valiente y reconocido sí sí efectivamente y en algún momento se fue hizo, se hizo espía le hicieron espía uh -huh. sí probablemente probablemente hitler eh, fue un un, llamémoslo un espía, o un, un, un enviado o un miembro del servicio secreto militar alemán que eh, tenía como misión fundamentalmente observar eh, los partidos políticos que había después de la, de la Primera Guerra Mundial. La Alemania quedó prácticamente inhabilitada. Es decir, los, los grandes partidos políticos, que era el Partido Socialista Alemán y el Partido Comunista Alemán, eh, persistían, pero mm, muy desorganizados. Entonces empezaron a aparecer eh, repúblicas soviéticas. Es decir, que, eh, ¿Dentro Alemania? Dentro de Alemania, la, por ejemplo, en, en la ciudad de Múnich o en Frankfurt, en, en el propio Berlín. Es decir, se establecieron repúblicas soviéticas eh, mm, gobernadas por marineros y soldados que querían proclamar una, una Unión Soviética como, como la propia Unión Soviética que en aquellos momentos ya existía bajo, digamos, el dominio de, de Lenin, ¿no? Entonces, los militares estaban muy inquietos. Los militares y, la, y la, las fracciones de los partidos de derechas y los partidos, digamos, que representaban al capitalismo alemán estaban muy preocupados por ese tipo de surgimientos y de brotes revolucionarios y encargaron a, a personas como Hitler, al cual eh, ascendieron a oficial de información, desde Cabo, para que vigilara a estas, a estas eh, sociedades. Yeah. Y ese era el caldo de cultivo que sí. se estaba viviendo, una Alemania hundida, una moral sí. bastante deprimida, una sociedad también, ¿no? Sí. Y, y eso es, es el momento en el que Hitler puede salir y convertirse en ese personaje, a nivel político me refiero en principio. Sí, no, no, no cabe duda. Bueno, allí uno de los partidos dominantes era el KPD, el Partido Comunista Alemán, que tenía pues, eh, varios, varios millones de, de militantes, era un partido muy importante, más importante que el Partido Socialdemócrata alemán, pero el Partido Nacional Socialista Alemán, que nació a, partir, a, a desde un grupo pequeño, precisamente que fue encargado Hitler de vigilarlo, a partir de ahí él empezó a transformar ese pequeño grupo de, de gente, digamos, de derecha o, o más o menos de... de de creencia en la gran Alemania, todas estas viejas creencias que todavía persistían, empezó a transformarlo en un partido cada vez más importante. En 1923 eh, hubo un golpe de Estado en, en Múnich, en el cual participó el partido el partido de Hitler. Como consecuencia de esto hubo eh, una carga de la policía, hubo 16 muertos dentro de los, de los nazis, que fueron considerados como los mártires del movimiento. no Fueron uh -huh. enterrados posteriormente en Múnich en un... Eh, en un panteón que hoy ya no existe, pero eran los mártires del movimiento Es decir que a partir de ahí empezó ya el Partido Nacional Socialista Alemán a crecer. Eh, cada año se duplicaba, por decirlo de alguna manera, desde desde 1925 26 empezó a duplicarse el número de miembros del partido hasta que en 1933, cuando Hitler ya eh, fue nombrado canciller por el presidente Hindenburg, eh, tenía más de dos millones de afiliados. Vale, preguntas de los oyentes que están comenzando ya con el tema. Mm. que eh, hay de cierto sobre los comentarios del consumo de droga y la adicción mm. de Hitler? ¿Estaba, ¿Era adicto a algún tipo de drogas o, o es una leyenda urbana? Mm, yo creo que no. vamos En principio eh, me da la impresión de que eso es una forma más de desmitificar de a las personas que por alguna razón no nos son gratas. no eh, A mí Desloque Bitter no, no es un personaje que me sea grato en absoluto, pero eh, creo que hay que ponerlo en su punto de vista histórico eh, justo, precisamente para saber eh, con justicia qué es lo que pasó. ¿no? Vale, y sobre todo conocer el pasado para que no se vuelva a repetir en Exacto. el futuro. 900-137-137 en nuestro teléfono. Primeros datos de este personaje. Hay más, ya veréis qué curiosos. Futuro Abierto La Unión Europea se ha propuesto luchar contra el calentamiento global y quiere elevar el uso de energías renovables hasta un 40% en el año 2030 Futuro Abierto, Contato Puerto Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la transición energética Los domingos a las 6 de la mañana es hora de Radio Nacional de España Espacio en Blanco la madrugada del sábado al domingo, a las 2, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Algunos investigadores afirman que Hitler tenía contactos con el más allá, incluso que podía estar poseído por fuerzas mágicas sobrehumanas. Escuchemos lo que nos dice el investigador David Parcerisa sobre el mayor secreto de Hitler. Cuando Hitler tenía 15 años, tras salir de una ópera de Wagner que versaba sobre el florecimiento y decadencia de un tributo romano, este salió muy inspirado de la representación e inició un acalorado discurso sobre el futuro de Alemania, proclamando que recibiría un mandato divino que la liberaría de su esclavitud. Kubitschek atestiguó así cómo se manifestaba aquel joven de 15 años. Hitler se puso frente a mí, agarró mis manos y las apretó con fuerza. Las palabras no salían con facilidad de su boca, como de costumbre, sino que surgían roncas y ásperas. Era como si otro ser hablara desde su cuerpo y lo conmoviera tanto como me conmovía a mí. No era el caso de un orador arrebatado por sus propias palabras. Por el contrario, sentí que él mismo escuchaba atónito y emocionado lo que brotaba de su interior como una fuerza elemental. Estas eran palabras de su amigo August Kubicek. ¿Tenía contactos Hitler con el más allá? No es la pregunta que te hacemos. Eh, Después de ver esa eh, obra, parece que se transforma y entra el primer la primera posición. Sí, bueno, él, eh, sabéis que era muy aficionado a las óperas de Wagner. Wagner. Eh, él tenía una, una gran creencia, empezaba a tener ya desde, desde muy pronto, empezó a desarrollar todo lo que es la, la teoría del nacionalsocialismo y tenía una gran creencia en el futuro de la gran Alemania. Yo creo que lo que hay que entender aquí es Son dos cosas Primero eh, El poder que poco a poco Iba consiguiendo Hitler Sobre eh, <coughs> Perdón Espera ponemos un poquito música ¿Ya has bebido agüita? ¿Aquieres el caramelo? Sí. Vale, seguimos con un poquito de música todavía Vale Bueno, pues estaba diciendo que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, el, el dominio que, que efectivamente poco a poco fue fue adquiriendo Hitler sobre cuerpos especializados muy importantes como, por ejemplo, el, el alto Estado Mayor Alemán. Es decir, que es un, era un cuerpo de especialistas que no era fácilmente eh, influenciable por, por un mentecato, digamos, por un aficionado del 3 al cuarto. ¿no? Y, por otra parte, eh, el poder que él iba teniendo sobre la población alemana eh, a medida que se iba haciendo con ella en sus discursos. Hay una cosa muy importante porque es que cuando Hitler hablaba, eh, efectivamente, él tenía como una especie de pose que él preparaba eh, cuidadosamente y eh, su voz, efectivamente, podía cambiar de tono, podía cambiar de, de, de vocalidad, podía cambiar de, de frecuencia... Eh, podía hacerse más oscura, podía hacerse más clara, de tal manera que él era como una especie de, de transmisor de una fuerza que eh, parecía llegaba llegaba a aparecer en algún momento, incluso les llegaba a aparecer a, a gente como Joseph Goebbels o, o Albert Speer, es decir, que eran personajes eh, formados, eh, llegaba a aparecer como si alguien hablara a través de él. ¿no? Uh -huh. Él efectivamente eh, utilizaba esta esta este poder que él tenía Eh, de una manera perfectamente consciente, preparaba el escenario y eh, lo utilizaba para influir. Hay una cosa que a mí me emociona mucho y que me llama mucho la atención, que es el llamamiento a los muertos. Hablas ello, la bandera de sangre, ¿tiene algo que ver con sí, eso? Sí, tiene algo que ver con eso. La bandera de la sangre, eh, la Luzfane, que, eh, que se dice en alemán, era una bandera que se había, eh, digamos, empapado con la sangre de los 16 muertos que había, se había producido en el golpe de Múnich en 1923. Eh, entonces esa bandera siempre fue conservada en la casa parda, en la casa del partido de Múnich, fue conservada en una especie de santuario y eh, siempre que había un discurso de Hitler o siempre que había una mm, conmemoración o algún tipo de acto, siempre eh, el mismo eh, individuo de las SS sacaba la bandera y acompañaba esa bandera de la eh, contaminada o, o manchada con la sangre de los mártires, acompañaba al Führer, ¿no? A Hitler. Entonces, eh, Hitler empezaba, eh, cuando eran, por ejemplo, los días del partido en, en Nuremberg, en 1936, por ejemplo, empezaba siempre con ceremonias nocturnas, iluminadas por eh, antorchas, eh, repitiendo esos viejos mitos de la Europa eh, antigua, de la Europa prehistórica casi, de las eh, procesiones de luz, y de las figuras de luz que se formaban con las antorchas que bajaban de las montañas para combatir a las fuerzas malignas que había en el bosque, de ¿no? esa especie de contradicción entre el espacio abierto y el bosque que se simbolizaba con la luz de las antorchas, eso lo utilizaba Hitler en sus, eh, en sus eh, reuniones. ¿no? Debía ser tremendo ¿no? ver esa imagen. ¿no? Bueno, pues tú imagínate eh, una reunión de casi un millón de personas en la noche con millones o miles o cientos de miles de antorchas, formando grandes esvásticas, formando procesiones de luces, y en un primer momento el Führer, Hitler, eh, guardando cinco o diez minutos de un silencio, que se hacía estruendoso, auténticamente, en la noche, iluminada por aquellos, aquellos fachos, aquellas eh, antorchas, y que eh, comenzaba llamando a los muertos del movimiento. Entonces toda la enorme multitud contestaba, cada vez que se nombraba uno de ellos, contestaba, presente. Es decir, de tal manera que los muertos se hacían presentes en el, en el acto, ¿no? Me voy a eh, Otra pregunta que hace por ahí, eh, eh, ¿ese sería el ejército de los muertos que aparecía? Eh, ¿O eso bueno, era otro otro concepto? Bueno, es, eh, es un concepto que efectivamente tiene ahí su tiene ahí su poder. El, el ejército de los muertos, ya sabéis que es una, una creencia eh, eh, histórica, que, por ejemplo, de la que habla Walter Burkert, un gran eh, e importante historiador, habla del ejército de los muertos como esas fuerzas oscuras que competían con el ejército de los vivos. Es decir, que todas las poblaciones que empezaban a, a formarse a, al borde de los bosques o en las faldas de las montañas eh, hace miles de años, tenían esa competencia de las fuerzas oscuras, ¿no? de las mm -hmm. fuerzas que venían del más allá. Pero hay que tener cuidado con una cosa, que Hitler sabía y conocía perfectamente, que muchas de esas fuerzas oscuras de los muertos estaban forma formadas por miembros de sociedades secretas de las Manerbunde, que eh, hacían su iniciación precisamente comportándose como muertos que volvían del más allá vamos a seguir hablando de eso de las sociedades secretas detrás de esa introducción nos damos más datos nuestro teléfono 900 137 137 en Blanco Radio en las redes sociales, apuntaros en Face en Twitter y participar en ese concurso que tenemos esta noche Espacio en Blanco tu cita con lo desconocido en Radio Nacional con Miguel Blanco Hay más datos del supuesto interés de Hitler por las fuerzas ocultas. Kubicek fue testigo de cómo Hitler fue adentrándose en el mundo del ocultismo, leía libros sobre misticismo, mitología germánica, orientalismo, hipnosis. Hitler pronto labró una estrecha amistad con el doctor George Lansborn Liefels, un monje cirtencense, fundador en 1907 de la Orden de los Nuevos Templarios. A su vez, este personaje, también conocido como Adolf Lanz, publicaba una revista llamada Ostara, en la que hacía apología del misticismo racial y las teorías antisemitas. Adolf Lanz fomentaba el desmestizaje racial, una filosofía enfermiza que elevaba a la categoría de dioses, a la raza aria pura, considerando que esta era la raza elegida por Dios para erradicar el resto de razas inferiores como la negra, la india o la gitana, a las que llamaban bestias humanas de piel oscura. Filosofías extrañas. ¿Fue esta la razón del devenir de Hitler? Pues vamos a ver si esta fue la razón el hecho de que se metiera o que desde el principio de joven estuviera influido por esta serie de filosofías hizo todo el devenir de que se convirtiera en ese personaje tan poderoso pues es, es posible que sí que efectivamente eh, en parte al menos eh, si tuviera si tuviera ese origen ¿no? hay que eh, tener en cuenta una cosa muy importante eh, todas estas viejas esas viejas creencias en realidad eran, eran creencias anteriores incluso al propio hitler en la gran alemania venía probablemente desde el tiempo de napoleón de cuando napoleón unificó los centenares de, de principados que había en alemania los hizo decir por decirlo así una, una nación bueno pues desde ahí venía eh, unas nociones unas ideas de la gran alemania que efectivamente hitler recogió y unió con ese pensamiento eh, digamos eh, sobrenatural ¿no? con esas fuerzas oscuras que de alguna manera podían ayudar a, a conseguir ese objetivo de la gran alemania eh, también gente que estaba a su alrededor como himmler estaba rodeado de personas que creían en todo ello ¿no? ¿Él, él se creía himmler la reencarnación de un eh, el primer emperador de, de alemania Sí, efectivamente eh, heinrich himmler eh, efectivamente era el fue el jefe de las eh, ss eh, que eran las eh, secciones la perdón las eh, Las tropas, digamos, especializadas empezaron primero siendo, eh, un, pues no sé, un grupo de gente que se, que se dedicaba a proteger las reuniones del Partido Nacional Socialista de ataques externos, eh, pero que poco a poco fueron evolucionando y el propio Himmler eh, quiso convertirlo en una orden, en una orden secreta, en una orden... Eh, en una orden negra, por, por el, su uniforme, que era un uniforme negro. Y el propio Hitler, cuando hablaba con mm, testigos, como por ejemplo en sus conversaciones de sobremesa, eh, como Martin Bormann, o hablaba mm, por ejemplo con Rauschnick, en, en ese famoso libro Hitler me ha dicho, él decía, he fundado una orden. Una orden que va a servir para que vuelva a la tierra el hombre nuevo, o para que venga a la tierra el hombre nuevo. Entonces, esto es muy importante porque, efectivamente, aquí eh, nace toda una figura esotérica, eh, digamos, eh, completamente distinta a la que cualquier otro partido político podía intentar. ¿no? Eh, hay un filósofo alemán, discípulo de Martin Heidegger, eh, Lazar, que dice que el Partido Nacional Socialista Alemán fue el único, la única fuerza política probablemente en el mundo que intentó sustituir a la humanidad actual cambiándola genéticamente. Es decir, que el proyecto era un proyecto de sustitución genética de la humanidad yeah. por una humanidad nueva. Eh, un hombre nuevo. ¿Era Hitler? ¿Se creía que era él mismo el hombre nuevo? En alguna parte he leído que un día se encontró con él y que le dio incluso miedo a ese hombre nuevo. Sí, eso lo dice en, su, en sus conversaciones con Rauschnitz. Le dice, eh, mire, eh, esto del hombre nuevo puede parecer una tontería, ¿no? una manera de hablar, pero yo he visto al hombre nuevo y ante él he sentido miedo. Eso lo dice él exactamente en su en su con, con estas palabras, ¿no? Y entonces, claro, eh, efectivamente eh, él tenía esa idea de sustituir a la humanidad por una humanidad nueva. Algunos de los jerarcas de los nazis lucharon contra la iglesia católica y se aprovecharon de algunos lugares, ¿no? quieren quitar toda todos eh, los monumentos que tenían, las estatuas que tenían los católicos, para cambiarlas por los dioses de la antigüedad. Hay una cosa que a mí me estremece un poco, ¿no? Es decir, eh, en una de estas conversaciones de las que estamos hablando, que se pueden ver en los en libros que hoy se pueden comprar perfectamente en cualquier librería, que son las conversaciones de mesa, de sobremesa de, de Hitler recogidas por su secretario Martin Bormann, él dice, vamos a ver, vamos a tener cuidado porque hay muchos alemanes que son eh, católicos y muchos alemanes que son protestantes. Entonces, eh, yo no quiero que ahora mismo, en este momento en que vamos a construir la Gran Alemania, en que estamos comprometidos en una guerra contra las fuerzas del mal, eh, que decía él, no eh, se me distraiga ahora con estas cosas, con estos enfrentamientos. Ya les arreglaremos las cuentas a los católicos y a los protestantes cuando ganemos la guerra. Estas son unas palabras que a mí me estremecen. Porque evidentemente eh, son siempre unas palabras serias. Cuando alguien dice ya te arreglaré las cuentas, evidentemente tiene una intención... Eh, Para ponerse tiene, a temblar. Tienes que tener un poco de cuidado, ¿no? Ajá. Pero si, si viene de Hitler, evidentemente eh, hay que prestarle muchísima atención eso. Ya les arreglaremos las cuentas. Es decir, ¿qué es lo que pretendía él? Pues probablemente eh, sustituir esas fuerzas, digamos, del catolicismo y del protestantismo por las fuerzas de los dioses oscuros a los cuales él estaba invocando. Ya. Yeah. ¿Se hacen con alguna iglesia, con alguna...? Sí, claro, por supuesto que sí. Ellos se hacen con una iglesia, con la iglesia de la Stiefkirche, que es una iglesia abacial eh, que hay en, eh, en Alemania, la de Kedlinburg se llama concretamente, en donde estaba enterrado Enrique I el pajarero, que le llamaban al parecer el pajarero porque, según se dice, se dedicaba a cazar pájaros con una red entonces a mí han, muchos oyentes me han preguntado porque yo digo que posiblemente también se dedicaba a cazar espíritus no Porque porqueógel eh, en alemán significa pájaro eh, espíritu se dice eh, se le que es el alma evidentemente no es lo mismo un pájaro que un que un alma no pero hay muchísimas representaciones desde la desde la más remota antigüedad desde las cráteras griegas hasta nuestro casi casi hasta nuestros días de eh, representar el alma humana por pájaros ¿no? Eh, concretamente en la propia iglesia de keldimburg en la cripta donde está enterrado el Enrique el, el enrique I, el, el pajarero, eh, esta representación, esta asociación del pájaro con el alma, se representa en los capiteles románicos que hay en la cripta. no Bueno, entonces eh, Himmler se creía una, una reencarnación de este emperador. Enrique I fue eh, probablemente el primer emperador alemán, por lo menos así lo consideraban los nazis. Fue el padre de Otón I, que fue el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico, y estaba casado con Santa Matilda, que era una experta eh, exorcizadora, es decir, arrojadora de demonios, ¿no? Y que, curiosamente, profetizó el día y la hora de la muerte de su marido. Uh -huh. Es decir, que eran personajes un tanto curiosos. Ya. Y los nazis se hacen con esa iglesia sí. para hacer sus rituales secretos. Sí, efectivamente. Eh, lo primero que hacen es apoderarse de la iglesia, eh, uh -huh. quitar todos los símbolos cristianos que había allí, cruces, eh, cuadros, eh, imágenes y tal. Lo único que no quitaron fueron las... Las, eh, vamos, los capiteles, todo eso, porque eso no lo, no lo quitaron, todavía se conserva. Pero mmm, digamos que vaciaron la iglesia de Kellenburg de, de todo significado religioso, pusieron una gran bandera con las con las runas de la SS y con la esvástica nazi y trasladaron, quisieron trasladar, eh, de hecho trasladaron y manipularon el cuerpo de Enrique I, de Enrique I Pajarero, que estaba enterrado en la cripta, eh, siempre con una guardia de honor de dos eh, guardias de las SS, eh, permanentemente allí, Eh, cuando llegaba Hit, eh, Himmler, eh, los guardias se, se iban, se quedaba Himmler solo delante de la tumba de Enrique el Pajarero... ...y presuntamente entraba en comunicación con el espíritu de este, de este emperador, de este rey alemán. ¿no? Pues bueno, esto es importante porque esa iglesia fue un centro de eh, esoterismo nazi. Es decir, allí, eh, cuando al final de la guerra eh, se le devolvieron las llaves, por decirlo de alguna manera a los representantes del Cabildo o del, del, del vaciado de la iglesia de la, de la iglesia de keldimburg eh, eh, uno de los de los párrocos de la iglesia es que escribió un librito que se llama la iglesia eh, la iglesia eh, cómo decirlo eh, eh, había estado llena de cosas llenas llena de cosas de cosas extrañas no la iglesia la, la iglesia eh, sometida la iglesia sometida a unas fuerzas que no eran las cristianas ¿no? yeah. entonces eh, es importante esto porque evidentemente aquello fue un centro de culto nazi hay algunos unos más que luego nos vas a contar 2 y 45 1 y 45 de las Islas Canarias seguimos todavía dándoos algún dato más de este personaje Esta noche en Espacio en Blanco Llegando ya la noche tienes que hacer rondas por todo el edificio, ¿no? Todo obviamente apagado, yo voy con mi linternita, el pasillo es como que se hace muy largo y todo muy oscuro y al fondo del pasillo hay como una especie de sombra que va avanzando hacia mí al mismo paso que voy yo avanzando como si fuera una figura de un hombre sin pies. ¡Vamos! Hitler llega al poder y pronuncia un discurso con una extraña fuerza. ¡Nuestro pueblo alejado! ¡Nuestro pueblo alejado! ¡Nuestro pueblo alejado! ¡Nuestro pueblo alejado! ¡Nuestro la <risa> movimiento va a terminar. ¿Qué es para millones el poder de Hitler Un poder tras el que se escondían tal vez Pactos con dioses Con fuerzas oscuras Nuestro invitado nos da respuestas Ahora te pregunto sobre ello eh, los oyentes eh, te preguntan que qué se indiste cuando estuviste en las ruinas del búnker donde hitler y evabarón teóricamente se suicidaron y luego nos tienes que contar dónde crees que te murieron eh, bueno yo creo que se, que se escaparon de, de, del búnker eh, no sé dónde no, no sé a dónde irían eh, hay muchos eh, muchas leyendas muchos rumores de que efectivamente escaparon de allí eh, fueron se trasladaron a españa Eh, a partir de, de allí se fueron a Galicia, eh, montaron un submarino en Vigo. Eh, hay que recordar que en Vigo había una gran embajada de la, de la Alemania nazi y el embajador nazi en alemán en, en Vigo pues probablemente tenía los medios eh, para hacer este tipo de contactos y probablemente se fueron, eh, se marcharon de allí, se marcharon probablemente, yo creo, a América del Sur. Eh, pero claro, son creencias mías basadas en sí. montones de lecturas, ¿no? no en pruebas que no las hay, no existen. Ya, yeah. eh, era así de tremendo hablando, eh, estaban los nazis y tenían un castillo donde partes de que hacían extrañas cosas, ¿no? De ahí el contacto con esas fuerzas oscuras, que era algo generalizado en las creencias de Hitler y de la gente que estaba a su alrededor. Sí, efectivamente, en estas palabras que acabamos de, de oír eh, hay una cosa que se dice, eh, eh, el Führer es Alemania y Alemania es el Führer, es decir, que esa, esa especie de simbiosis, que se hacía entre Hitler y Alemania, es una cosa que se mantuvo a lo largo de todo el, de todo el dominio nazi. ¿no? Eh, efectivamente, eh, ellos eh, requisaron también, de la forma que solían hacer ellos, al obispado de Paderborn, le requisaron el castillo de Bebelburg. Eh, ese, en ese castillo, eh, eh, Himmler pretendía eh, fundar un enorme y gigantesco eh, santuario Eh, no solamente formado por el propio castillo, que es un castillo eh, triangular. ¿Sigue existiendo todavía? Sí, sí, sigue existiendo. sí Hay un museo en el, en el castillo. Eh, eh, la Torre Norte es precisamente la punta de la lanza. Y en la Torre Norte, según se, se rumoreaba, eh, eh, Himmler quería construir una especie de receptáculo en donde se pudiera hacer funcionar lo que él llamaba el Grial Negro entonces hay una cosa que es muy importante en la estructura de esta torre que quedó destruido después de la segunda guerra mundial eh, pero es eh, todavía persiste es decir primero hay una cripta en donde hay un hoyo con 12 y do ytiales ¿eh? hay un, como una especie de lugar en donde había podría haber ardido una especie de fuego permanente y donde se podía hacer la ceremonia de la circunambulación que es una, una ceremonia que desde mmm, tiempos muy antiguos eh, eh, permitía abrir las puertas del más allá o por lo menos estaba diseñado para eso. Encima, justamente encima de ese, de ese hueco, de ese eh, anillo formado por los 12 doce sitiales, eh, existe una gran esvástica cuadrada, que está en, en el techo de la cripta, y justamente encima de esa esvástica hay una sala, que es la sala de los eh, Obergruppen Führer, de los generales mayores de las SS, en donde existe el sol negro. El sol negro está formado por doce runas, Eh, SIG, 12 lunas SS, que formaban una especie de sol negro que era, el eh, por decirlo así, el que iba a tomar el relevo de la esvástica. Es decir, cuando se ponía en contacto la esvástica con el sol negro se formaba como una especie de, de, de turbillón de fuerza que, mm, según las, las creencias que en aquellos momentos eh, estaban estaban invocando los participantes en esas ceremonias, podía llegar a formar ese grial negro que daría las fuerzas suficientes para formar la Gran Alemania. Ya, todo ello con una parafernalia, una serie de símbolos, sí. tremendo, ¿no? Efectivamente, porque cuando los aliados llegaron al castillo de, Bebel, de Bebelburg, eh, eh, se encontraron pues, con unas bibliotecas enormes, había una una, una de las torres eh, del sur de la fortaleza, estaba destinada al Führer, a Hitler, la otra estaba destinada a Himmler, y la torre norte era la que, digamos, en la que proyectaban hacer el, el Grial, ¿no? ese famoso virial negro. Eh, de todas formas, allí encontraron cerca de 80.000 eh, manuscritos eh, de brujería que habían ¿Sí? eh, robado los nazis por toda Europa. Es decir, que todo eso estaba en la biblioteca de Bebelbuss, junto con un montón de libros eh, de ciencias ocultas y de, y, de, y de este tipo de conocimientos, ¿no?, que se, estaban en la propia biblioteca. Eh, gran parte de esa biblioteca, según cuentan algunos autores, Eh, fue eh, recogida después de la guerra, bueno, yo más, más que recogida digo robada, pura y simplemente, y fue llevada a Estados Unidos. A muchos eh, soldados americanos se llevaron centenares de, de libros, los libros se los llevaron por camiones, y algunos de ellos se cree que están en la biblioteca del Congreso de Washington, junto con la biblioteca del propio Hitler, que está allí, en una sección especial, eh, no no visitable, pero sí está allí, Eh, probablemente estos libros que había de ciencias ocultas y de todo este tipo de cosas eh, fueran llevados también después de la guerra pero nos indica que ese castillo de Bebelbúr era una fortaleza destinada fundamentalmente a abrir las fuerzas a los dioses oscuros Espacio en Blanco Tu cita con el misterio en Radio Nacional Has hablado de ese hombre nuevo, de los rituales del Grial Negro. Eh, ¿Quién era la gran madre nazi? Que esto es un concepto que no conocíamos. Bueno, esto es otra cosa muy muy importante que muy poca gente conoce. Eh, en Bayreuth, es decir, en la ciudad eh, sagrada, fundamentalmente por las óperas consagradas, más que sagrada consagrada por las óperas de Wagner, a las que Hitler eh, profesaba la mayor de sus admiraciones decía que Wagner era un dios, un auténtico dios, que estaba tratando de conectar con su música, con sus óperas, con su música maravillosa y grandiosa, eh, conectar eh, nuestro mundo con el otro mundo. Bueno, pues ahí, en esa ciudad de Bayreuth, había eh, una casa que era como un templo griego, con una portada con cuatro o seis columnas, y era una, una estructura parecida a lo que podría ser, por ejemplo, el Partenón. Entonces, eh, había ahí un gran hall, Eh, en donde al fondo del cual había una estatua eh, de mármol blanco eh, que representaba a la madre alemana una madre alemana con dos o tres niños a su alrededor ¿eh? encima de la gran madre alemana que era una estatua pues muy alta, muy grande eh, existía una gran esvástica que indicaba pues eh, la naturaleza de esa, de esa, de esa, de esa figura ¿no? lo curioso del asunto es que eh, eso se basaba en varias cosas de las cuales probablemente no nos dé tiempo a hablar una es la teoría de las ruinas ...que tanto Hitler como su arquitecto Speer... ...ruinas... ...sí, teoría de las ruinas... ...ellos querían construir edificios cuyas ruinas hablasen de la gloria... ...de la civilización que construyó esos edificios... ...lo mismo que el Partenón hoy, la ruina del Partenón... ...hoy hablan de la gloria de la Grecia de Pericles... ...y la Grecia de Roma, de la Grecia de, de Antigua... ...pues eh, ellos querían que sus eh, edificios, las ruinas de sus edificios... ...hablasen de la grandeza de, ese, de esa gran Alemania... ...de ese gran Reich de los mil años que ellos pretendían con construir... Y la Gran Madre era esa estatua que eh, representaba en, en su fundamento, representaba las eh, viejísimas teorías de la Tierra Madre, eh, las viejísimas teorías de la Gran Madre Alemana, eh, que era uno de los fundamentos, junto con la sangre y el suelo, de la gran patria que ellos querían construir. ¿No tenía nada que ver con la Virgen María? En principio no, aunque la Virgen, pues en realidad, eh, digamos, los fundamentos eh, de todas estas imágenes, de todas estas vírgenes y diosas antiguas, desde, desde las diosas griegas hasta las diosas egipcias, tenían ese fundamento, ¿no? Representar la transformación de la Madre Tierra como una, un, una, una divinidad devoradora de cadáveres y paridora de nueva vida en la diosa madre, que era una cosa, digamos, menos oscura, Eh, una cosa más aproximada a los seres humanos, que era, eh, digamos, la, la madre de todas las diosas que hubo en la Grecia Antigua y que Hitler cogió también para hacer esta diosa madre alemana. Ya. Me ¿Eh? vuelvo a preguntar que si eres capaz de, o si puedes volver a repetir un poco, o explicar más profundamente, en dos minutitos que nos quedan, te quedas un ratito en la segunda hora, sí. cómo era ser umbral del más allá, cómo eran esas ceremonias que no... O sea, que eran muy, muy, muy, muy teatralizadas y todo estaba muy mm. pensado, no había nada dejado a, al azar, ¿no? No, no, de luego que no. Hay una película que se llama El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, que es una película que además está muy bien hecha, una película que fue premiada por, por varias, no solamente por, por eh, profesionales alemanes del cine, sino por profesionales extranjeros. Fue hecha por encargo de Hitler y, eh, mmm, digamos, en ella se relatan los eh, las ceremonias de los días del partido de 1934, 1936, no recuerdo exactamente la fecha, eh, del partido en Nuremberg, ¿no? Mm. Entonces, ahí eh, yo creo que viendo esa película se ve perfectamente todo este esta forma de apertura del más allá. Hitler se mantenía en silencio en medio de la noche, como hemos dicho antes, rodeado de antorchas, eh, puesto en un sitial. Y claro, cuando él estaba en silencio, el silencio sería... No, el era, él, él estaba como cinco o diez minutos en silencio, con el fondo lleno de esvásticas, todas las esvásticas rodeando, esvásticas, que yo he dicho muchas veces que la esvástica, además de ser un signo nazi en momento... Lo menzoso. vamos a hablar después. Sí. Era, el, el, el, era también un signo de, de digamos, de, de pasar de un estadio de conciencia a otro. ¿no? Bueno, pues en esa, en esa situación, él comenzaba su discurso. Y ese discurso con esa voz que hemos oído, esa voz característica suya, ronca, pero que podía variar de tono muchas veces y que variaba de hecho de tono muchas veces, eh, construían esa apertura entre nuestro mundo y el otro. Uh -huh. Y aparecían las imágenes de las antorchas y sí. ese ejercicio que se movía debía ser tremendo, ¿no? Bueno, eh, cualquiera puede ver en Internet la película. Se llama El triunfo de la voluntad, de Lenny Riefenstahl. Se puede ver en Internet, se puede descargar en Internet, se puede ver perfectamente y ahí se puede observar esto que estoy diciendo. Eh, última pregunta de esta parte ¿es cierto que la forma actual de Hitler fue consecuencia de los malos tratos permanentes que recibió por parte de su padre? preguntan, muy breve porque estamos a punto de marcharnos puede ser que sí, que efectivamente menos, él quería, adoraba a su madre de hecho hasta en sus últimos momentos en el búnker en 1945, haya muerto allí o no, eh, él tenía un retrato de su, madre, de, mm. de su madre él quería, adoraba a su madre cuando se murió su madre, se murió de cáncer Además de una forma muy dolorosa y muy brutal, él fue verdaderamente experimentó una gran transformación y efectivamente los malos tratos de su padre probablemente influyeron, claro, en él. Eh, tengo te otra preguntita que tengo tiempo. Eh, dicen que si el Volkswagen Escarabajo, ese coche famoso que se vendieron 22 millones de unidades, que fue diseñado por Ferdinand Porsche, Porsche por encargo de Hitler. ¿Es cierto que fue un encargo divino agresivo Hitler para hacer un coche de eso? Pues hay no que ver. Pues sí, bueno, de hecho él dibujó. Hay un dibujo en algunos, en algunos libros a recoger él dibujó, digamos, el esquema que después Porsche eh, ya lo hizo mejor pero él dibujó lo que sería el esquema básico del escarabajo, de ese coche lo dibujó él Qué curioso Hemos de hacer una pausa llegan las noticias a las 3 las dos son así, las Islas Canarias pero enseguida regresamos hay más temas esperando David Cuevas nos llega con extrañas experiencias de vigilantes y Iván Castro, nuestro comandante viene con otra capítulo aquí en directo de esas misterios en los cielos. 900-137-137 nuestro eh, teléfono por si queréis llamarnos y la, el recuerdo, la semana que viene estamos en Barcelona y queremos estar con todos vosotros y además participar en ese concurso que tenemos. Tres entradas dobles para asistir a ese congreso el próximo fin de semana.